...una mujer mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió ayer, se presume alrededor del mediodía, según las primeras pericias del médico de policía, y se registró en el domicilio de calle Juvenilia 659 de nuestra ciudad, cuando por causas que se tratan de establecer, Claudia Castro de Krieger, de 36 años, se habría, habría decidido quitarse la vida en un galpón ubicado al fondo de su vivienda. En tanto, los cuerpos de los menores... de 5 y 7 años, habrían sido encontrados en una fosa ubicada en el mismo lugar donde fue hallada la mujer. Según los primeros datos periciales, los fallecimientos habrían ocurrido aparentemente al mediodía, ya que los menores tenían puestos aún sus pijamas. En tanto, la policía trata de establecer mayores detalles del terrible hecho que anoche conmovió al vecindario de calle Juvenilia entre Sixto Rodríguez y Browns. Según trascendió al llegar a su vivienda, Diego Krieger, oriundo de Pueblo Santa María y esposo de la mujer, alrededor de las 21 horas de ayer, se encontró con el cuerpo de su esposa en un galpón ubicado al fondo de su vivienda. El hombre de inmediato dio pedido de auxilio a la estación de policía local, quienes alrededor de las 22 horas se apersonaron al domicilio, Y al requisar la vivienda no sólo comprobaron que la esposa de Krieger se había quitado la vida, sino que se encontraron en el interior, encontraron en el interior de una fosa en el mismo galpón, los cuerpos sin vida de dos menores de edad de sexo masculino, de entre 5 y 7 años de edad, hijos de la pareja. De inmediato se montó un amplio operativo policial que incluyó la presencia de la policía científica, la ayudante de fiscal, la doctora Patricia Gerari y el doctor Facundo Indar, junto al médico de policía local, Francisco Cortalesi, quienes se abocaron a la investigación del caso. Alrededor de las 2 de la madrugada fueron eh, trasladados los cuerpos de los menores a la morgue municipal donde se les realizó la autopsia pertinente, determinando en prima fase que la causa de muerte habría sido producida por un disparo de escopeta producido en la nuca de una de las víctimas y en la zona de la garganta en la otra, presentando además heridas cortantes en el cuello presumiblemente realizadas por un arma blanca. La policía durante toda la madrugada trabajó en la casa donde se produjo la tragedia para establecer mayores precisiones Aparentemente la mujer después de matar a sus dos hijos habría quemado algunas pertenencias como su ropa y trascendió que habría preparado un bolso con ropa y golosinas como si pensara emprender un viaje. El caso está caratulado como doble homicidio seguido de suicidio.